esa pierde estado por la pero cuando ocurre un remate como ahora, que nos enteramos dos días antes, eh, y uno acude a la ley, se da cuenta que los platos han corrido y que nos queda muy poco muy poco tiempo de, de, de protección para todos los productores, no solamente para el productor de este de Allen, sino para todos los productores inclusive, vos recordarás, en Río Colorado sí. participamos varias veces de, de, de, para hacer remates con la Cámara de Productores, este, pero bueno, este ojalá que en, que hoy podamos eh, tener por lo menos un, un, un respiro y, y no tener un productor menos y, de, y casi 250 familias que no van a tener trabajo, ¿no? que se suman a tantas otras que hoy están pasándolo mal. Riesgo de concentración, eh, Magdalena, teniendo en cuenta, por ejemplo, que quien interviene en este remate es este Expofrut, ¿verdad? Sí, sí, se ve esa situación justamente paradójica, porque Expofrut ha dejado en la calle a muchísimos trabajadores claro. mm. durante todo este tiempo, este, sobre todo mujeres de los galpones, que son mujeres que tienen 40, 50 años, que no pueden jubilarse, que están enfermas, que no tienen posibilidad de trabajar en otra cosa, eh, o sea, el costo social que ha dejado Spofruit en este, en todo, con todos estos despidos, creo que son 130 o, o más, este, en distintos lugares, Valle Medio, Alto Valle, este, es muy grande, por eso que si es Spofruit, aprovechando ese sistema que, que para mí es perverso, por, no, por darle otro término, ¿no?, que es entregarle al productor, este, el dinero cuando el productor necesita porque entrega la fruta y, y no no no ve un peso hasta hasta, hasta que luego la, la empresa le, le paga, pero mientras tanto le, le va dando y le va dando y, y le hace firmar pagaré y pagaré y pagaré, o documentos, reconocimientos de deuda, como en este caso, hasta que la deuda se hace eh, imparable y sí. ejecuta la chacra y se queda Ay. con la tierra. Hay como una Entonces, intención, ¿no?, detrás de, de, de no sé, uno quizás es mal pensado, ¿no? No, este, pero a mí me gustaría investigar sí. cómo es ese procedimiento, de porque la verdad es que saben que la gente está endeudada, que la gente no puede pagar, y después se le quedan con la tierra. Eso no es justo, mm. no es justo, no es justo. Este, yo quisiera saber bien cómo es ese procedimiento, porque si yo sé que es utilizado en muchos casos, en la mayoría de los casos, pero resulta ser que hay que ver si las los montos que, que suman son los que le corresponden o no, lo que le han dado o no a ese productor. Tal cual, este, qué intereses no se justo. aplican y todas esas cuestiones. Exactamente, ¿no? los intereses. Entonces resulta que después se le quedan con la tierra, entonces se produce la concentración, porque ¿dónde va a parar esa tierra? mano de otro, otro pequeño productor, de un productor primario? No, va a parar a mano de estos, estos productos, una multinacional este Así que yo creo que no puede haber un Estado ausente en este en este en todos estos casos que diga, esto es un tema judicial de dos partes, me desentiendo, me lavo las manos. Yo creo que, que acá tiene que estar el Estado presente. ¿Para qué tenemos un fiscal de Estado a nosotros que le pagamos un buen sueldo? Tienen que estar en estos casos defendiendo la parte más débil, que es el productor. ¿Por eh, Bueno, yo pienso así, a lo mejor estoy equivocada, pero este, no, no me parece justo dejar a un productor que si no tiene la ayuda y la solidaridad del resto de los productores, como va a tener hoy, eh, está Se totalmente desprotegida. Mm. Sí, ¿no? en, un, digamos, en, en un escenario de eh, crisis estructural de la fruticultura este, aceptada por, eh, digamos... este Eh, por, por los gobiernos en donde eh, uno entiende que este desde las políticas no se está haciendo mucho bueno este, el productor primario no, no, no, no tiene todavía ninguna política para para salir adelante pudieron haber políticas a principio de la gestión para otros sectores ¿no? uh -huh. eh, como la quita de retenciones, como bueno ni siquiera los reembolsos, porque nos quitaron los reembolsos por puertos catagónicos, pero el productor primario, el que hoy está asfixiado por la o que viene mal de hace muchos años, pero ya no puede más. Eh, bueno, necesitamos respuestas urgentes, que ojalá hoy se traiga esta noticia desde Buenos Aires, este, en esta reunión que va a haber en Agroindustria con todos los sectores de la cadena frutícola, Esperemos que sea así, todos, todos pensamos que sea lo mejor. Ahora, por otro lado, están rematando una chaca de un productor a la misma hora, en, mm. nada más que en, en, en la Patagonia. Eh, eso, eso es quizá la, lo difícil de entender, ¿no? Bien. Magdalena, muchísimas gracias por la comunicación. Y la verdad que no sé si desear éxitos en esto, no sé cómo, cómo no, digamos, es tan difícil pararse ante estas circunstancias de, de un remate a un, a un productor que este realmente, bueno, ojalá se cumpla el objetivo de que el remate no se lleve a cabo este y ninguno, ¿no? No, no, que no haya más remates que en la provincia, porque la verdad es que es muy triste que se aprovechen de la de De lo, de lo que vive un, un productor que está endeudado, que la mayoría es gente grande gente que tiene problemas de salud yo no sé cómo resiste un productor de 70 años que le estén por rematar su chacra en la comisaría de Roca, por ejemplo, lo que va a pasar hoy mm. este, eso es muy ni siquiera se piensa la salud de la gente, así que cuando estemos, estamos en un sistema así tan un, tan poca humanidad digamos, ¿Sí? no, no es, es muy difícil, pero bueno, es Yo hice una presentación en el juzgado, ayer este, le dije que está vigente la ley de agricultura familiar, que busquen otra manera de, de, de saldar esa deuda con un algún acuerdo que sea razonable, que el doctor pueda pagar, pero que pueda conservar la tierra. Así que bueno, más que lo que hemos hecho no no se, no se ha podido, ¿no? Así que vamos a esperar qué sucede hoy, porque yo temo que si este, este remate sale bien, haya otros y y eso es lo que sería muy muy triste, ¿no? Que esto suceda.